Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Largamos, muchachada. Santiago Largamos. Varela, Nora Anchard. ¿Cómo le va? Largamos con esto que se llama Argentina tiene historia. Aquí tenemos a Alejandro Jorovic en el piso para charlar dentro de un ratito nomás. De lo que es el peronismo porque como todos ustedes saben él es el autor del cuarto de los cuatro peronismos libro que casi todos hemos leído casi todos los los interesados por el peronismo hemos leído y que la pregunta obvia era si se viene o no se viene el, el quinto, quinto peronismo jorge c ó m o te va buenas noches buenas noches gracias por estar a c á、no, gracias por invitarme todavía no era como pasaron el fin de semana espectacular pero ahora traigo un saludo Nosotros, ver, nosotros, como equipo, dejamos un saludo en, los, en el 35 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Línea fundadora es el acto en el que yo estuve, que está en, el, en Foetra. Estuvieron haciéndolo y e s t a bueno, todo, todo, mucha gente, muchísima. Y, este, y le mandamos desde acá un saludo compartido a todas las Madres de Plaza de Mayo que cumplen 35 años de lucha. Le mandamos saludos de acá a Santiago. Un saludo. Bien, un fin、la、de semana. La feria revienta. La feria revienta, pero, qué sé yo, uno igual, v i e n e Aunque revienta, se pelea. No, Tuve la no, suerte. No te q u e d a otra que venir, Varela. t u v la r t Nah, pero me refiero. No, no es una elección, la... Varela. No a la radio, sino a la parte de los stand de libros. Tuve la suerte de conseguir el último ejemplar de un libro que estaba buscando. ¿Cuál?、Eh, la guerra del fútbol se llama.、Eh, lo, lo editaba. Anagrama, ahora lo edita otra gente y, y bueno, y justo agarré el último, estaba agotadísimo ese libro. Es de un periodista que estuvo ahí en la, en la guerra entre El Salvador y Honduras, Guatemala, no me acuerdo c u á n La década Oye, del 60. Sí, sí, sí, sí, fue una. Buenísimo, yo estuve en el stand de marea no firmando libros míos, porque no se acercó absolutamente nadie, pero no importa, puse cara. De escritor al cual está firmando libros y no se le hace nada. Se f i r m a l i b r o s de otro. Se h ¿no? a e un divino. Sí, eso es Kino. Kino tiene un éxito、eh. cuando viene. Yo me puse ahí, r <risa> elogié las pibas que pasaban y dije, bueno, tomémoslo con calma. ¿Adriana Zanca está por ahí? Aquí estamos, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Qué dice b r i n z a Lindo、sí. c u r r i t o según se c o n c i d u e usted. Pero escúcheme, i si yo hubiera querido trabajar sería costurera. Y no, no e s esta cosa que hago. Estar en el m i c r o c e n t r o u n feriado es más divertido estar acá, che. Laburar no、sí. es hacer periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo le va bien? A mí me va bárbaro. Bueno, me, a mí me va muy bien. Dígame, si alguien quiere、sí. comunicarse con este Argentina Tiene Historia,、sí. ¿cómo hace? Nos llaman al 49998700 o a nuestra línea nacional que es el 0800 10 2220870. Allí nos pueden dejar un mensaje. También nos pueden escribir Argentina Tiene Historia, r a d i o n a c i o n a l punto gov punto ar. Nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia y también pueden entrar al blog argentinatienehistoria punto blogspot punto com. Ahí pueden escuchar los programas anteriores. Bajarlos, disfrutarlos y ande más. Muchísimas gracias, Adriana. Por favor. En media horita te volvemos a hacer t r a b a j a r u e l v e Un medio minuto más. Aquí, aquí si, no te, si no te jode, ¿no? La verdad que un poco sí, pero. Si te、quiere? jode, nos lo decís, s ¿eh? no? no? lo dejas grabado,、Adriana. Listo. Ya estamos. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Bueno, hay. ¿Por, ¿Por qué pensamos en Jorge y en los cuatro peronismos? Porque ¿Por qué? Hay algo que es interesante, que ustedes saben que la famosa frase, la relación del peronismo con los libros, viene atravesada por esa famosa frase, que para mí es una frase、eh, sonsa, sosa, sin gusto, que es alpargata, sí libros no.、Eh, Digo por qué, porque, porque、eh, nada, ha, na, ningún movimiento político ha sido tan escrito, tan revisado, tan leído, tan explicitado como el peronismo. ¿no? Eh, si uno tiene que pensar. La cantidad de libros que hizo, que hizo el propio Perón, que se hizo sobre Perón, las biografías sobre Perón y sobre Eva, los libros de Vita, los libros para intentar explicar el peronismo, desde todos los arcos, desde Gino Germani, como vimos el, el, la semana pasada, hasta h o r o v i t z pasando por los escritos de John William Cook, pasando por、eh, las historias del peronismo que hizo el Centro e d i t o r i a l de América Latina, las historias del peronismo que hizo Hugo Gambini,、eh, un hombre muy, muy reaccionario hacia, hacia el peronismo. Muy refractario hacia el peronismo. Tenés incluso、eh, autores, escrito, extranjeros. autores extranjeros: Richard Gillespie con Montoneros Soldados de Perón, La novela Joseph de Page. Perón. Joseph Page, que es el autor de la, de la biografía, de la gran biografía de Perón, que creo que es la biografía más seria, me parece, de Perón. ¿no? La de Galazo también parecía. La de Galazo.、Sí. Sí. Sí, sí. Norberto Galazo. Vos decías, Santiago. La novela, ¿no? la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy. Digo,、eh, hay una gran contradicción ahí entre un movimiento que supuestamente se llevaba las patadas、mm. con los libros y que al mismo tiempo es el más escrito, es el más leído, es el más conversado, es el más discutido, es el más debatido, y al mismo tiempo con una política educacional que también lleva a leer a miles de s Millones y millones de argentinos. Con lo cual, ese Alpargata sí, Libros no, que fue de alguna manera un eslogan、eh, que fue utilizado de doble, de, en doble sentido. Uno, para, por parte del peronismo, para desvincularse de la intelectualidad pequeño-burguesa. Es más cual, bien una está... conducta reactiva. A ver,、claro. cuando todos del otro arco te patean, y bueno, se hace complicado, ¿sí? digamos, era una relación. Donde realmente del lado de la cancha de Perón, los que jugaban con un libro eran un puñadito. Del otro lado había, es estaban los importadores. ¿sí? ¿no? Sin duda. Porque uno、claro. piensa en las universidades de la década de 40. Primero eran universidades aranceladas. ¿eh? Solamente estudiaban los que garpaban. De Pero、manera. el arancel no era la verdadera、no、era, divisoria、no、era. de aguas. No, no, la divisoria de aguas era. Vos fíjate una cosa. Cuando arranca la reforma universitaria del 18, si vos lees la crónica policial de cómo actuó la policía en la Facultad de Derecho de, de la Universidad、sí. de Buenos Aires, te das claramente cuenta. Que los que, estaban, los que corrían peligro eran los policías, no los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes de Derecho de comienzos de siglo en la Facultad de Derecho eran los hijos de los que correspondían de la familia judicial. Pobre de vos, si se te ocurría lastimar a alguno de esos chicos. Estabas en un problema. Digamos, conviene recordar que a comienzos d e siglo XX, ser universitario era una patente de clase. ¿Qué lo lo ocurría en los 40, no? En los 40 era, era menos. Fíjate, los,、eh, cuando vos mirás, la universidad fue uno de los caminos de ascenso social más fenomenales en la Argentina. Cuando vos mirás los nombres de los presidentes, que son hijos de inmigrantes, derecho, inmigrantes pata al piso, no estamos hablando de muchachos que vinieron con el paquete armado al pie, ¿sí? Y que su hijito.、Mm. Eh, llegó adelante de todo. No estás hablando, presidentes por supuesto son, no son tantos, pero si miras la línea de ministros, vas、mm. a ver que son un paquete. Alejandro, estás hablando de la línea que en, en el cine se lleva con, digamos, la, se conoce el mi hijo, el doctor, la línea del、claro, discurso claro, de. Claro, claro, pero estás hablando de un modelo de sociedad que tenía un horizonte claramente abierto. El límite era el mérito y la capacidad de trabajo. En consecuencia, si vos realmente ponías el lomo, obtenías un resultado. Y qué, qué lindo que suena, pero ¿cómo, cómo de, esa, de eso que estás contando, que no puede menos que a uno gustarle, que no haya límites, ¿Mm? más allá de los dos que vos marcás, se genera un, un, una, un, un grupo que al mismo tiempo a otros que quieren ascender y que se en, quedan enraizados en lo que es el p e r o n i s m o se cristalizan ahí? ¿Les ampan una alpargata? Sí, libros no. ¿Sabés qué pasa? Hay una historia que viene así. Cuando vos tenés un reparto hecho, las cartas estaban repartidas. s í En 1942 al 4 5 el sistema político argentino tenía una derecha, un centro, una izquierda de ese juego. Tenía al Partido Conservador, a la Unión Cívica Radical, al Partido Socialista, al Partido Comunista y se acabó la película. En consecuencia, viene un señor, irrumpe de un zapayazo y obliga a repartir toda la ficha de nuevo. Esto no, no le entraba a en la cabeza a nadie. Perón tenía un chiste y yo tardé 25 años en entenderlo, y no estoy ironizando, o en todo caso no mucho. Cuando le preguntan una vez a Perón cómo se reparten las corrientes políticas en la Argentina, explica 25% socialistas, 25% liberales, 25% conservadores y 25% comunistas. ¿Y peronistas general? Ah, no, peronistas son todos. Primer, lectura número uno. Son una bolsa de gatos, por lo tanto cabe de todo, bla, bla, bla, bla, bla. Lectura número dos, que tardó un rato mucho más largo. El peronismo produjo tal impacto en el orden político argentino que modificó a los conservadores, a los liberales, a los radicales y a la izquierda. Entonces, esta situación. Este, esta explosión que no estaba en el manual de nadie, bueno, produce obviamente reacciones de aquellos que son desplazados en el juego. Yo te quería hacer una pregunta que tal vez esté contestada por lo que acabas de decir con respecto a los cuatro peronismos.、Mm. Vos ubicás el primer peronismo en este peronismo del 46, ¿no es cierto? Del 45, de 45 al, al 55. Al 55. Sí. 55. sí, señor. Este primer peronismo, ¿de dónde pensás vos? Que tiene su origen, su nacimiento. En el 17 de octubre, para fecharlo con absoluta claridad. Y antes de eso, ¿a dónde. Ahí e s t e es el parto. Sí. Pero, digamos,、eh, la, la paternidad, la maternidad, ¿de dónde. Bueno, ahí viene, ¿de dónde viene. Ahí tenés una larga serie de piolines sobre los que hay que ser cuidadosos. Si uno tiene un razonamiento de orden administrativo, dice el golpe del 43, bla, bla, bla, bla. Es un. Una lectura administrativa. ¿Por qué? Golpes en la Argentina. Hubo un paquete, funcionarios de golpes, carradas, peronismo uno solo.、Sí. Primera cuestión. Cuestión número dos. Cuando vos mirás el peronismo, tenés que lograr filiar de qué lado de las corrientes populares en la historia política argentina abreva semejante cuestión. Y esto no nace de un saque ni de la cabeza de ningún señor. Ni de la inteligencia personal de dos, diez o veintiséis individuos. Cualquier movimiento colectivo tiene que poder dar cuenta de una situación histórica relativamente compleja. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, de un nuevo orden internacional general, de la aparición de un. De dos superpotencias, la Unión Soviética en aquel momento de Stalin y los Estados Unidos de Roosevelt, la respuesta que los Estados Unidos dan al desafío soviético, el, como el, el, un orden, un Estado que ya no es el Estado liberal clásico, es un Estado de bienestar, es un Estado que le garantiza a sus ciudadanos un conjunto de cuestiones y que ya d e j a de ser teóricas,、si、y el peronismo tiene que ver. Por un lado, con ese orden internacional al que expresa en la Argentina, y por el otro lado, a un conjunto de corrientes populares que arrancan desde el federalismo pata al piso, pasando por el radicalismo plebeyo, incluyendo a socialistas, anarquistas y comunistas. Nadie puede pensar el peronismo sin el movimiento obrero. Y el movimiento obrero son los anarquistas, los socialistas y los comunistas, no otra cosa. En consecuencia, este, si vos querés. El origen genéticamente contado. A ver, para, a ver. para hacer una, un análisis que, tenga, que tiene que ver de uso de palabras que tenga que ver con la posmodernidad, si se quiere,、Dale. el peronismo es una gran transversalidad en sus inicios. Si, si no tengas la más mínima duda.、Sí. El peronismo es. Cuando tú miras claramente los sindicatos entre 1944 y 1946, vas a ver el siguiente, la siguiente característica. Que el número de trabajadores sindicalizados entre el 44 y el 46 es el mismo. Sin embargo, la cantidad de organizaciones que representan a los mismos trabajadores se triplica. ¿Esto n q u e nos enseña? Un debate político feroz a nivel de las direcciones para conformar una nueva dirección política del movimiento obrero. Y el 17 de octubre es el crisol de esa situación. Ahora, hay una discusión, ¿no? Hay una discusión sobre el, el kirnerismo c h actual, y después vamos a, a, a discutir sobre eso, que tiene que ver con el, el, la llegada al peronismo del kirnerismo c h de sectores progresistas, de izquierda, digamos. ¿Eso en realidad también se produce en el primer peronismo en esos años 46? 5 y Sin duda, sin duda. h a b í a un chiste bastante. A ver, no, vos sabés que los chistes no son históricamente muy veraces, pero dan cuenta de un clima de época. Se cuenta que en el en primer encuentro entre el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que era trotskista,、eh, y, el, y el entonces coronel Perón, que, era, es, el que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,、eh, Perón le dice a Perelman, que era el, el señor en cuestión: Perelman, me dijeron que usted es medio trotskista. Y Perelman cuent, contaba que le dice al coronel: Coronel, a mí me dijeron que usted era medio fascista. Ahora, el chiste es un chiste y da cuenta de qué cosas esperaba un coronel de la nación que, cuya formación era de un oficial de inteligencia de alto nivel, no un tropero acostumbrado a mandar cabitos y sargentos, sino un hombre del Estado Mayor desde que era capitán. En consecuencia, con un señor que viene de otro palo. Y esos dos tipos tienen que lograr enhebrar una aguja y coser algo juntos. Realmente no es nada sencillo. Y sin embargo, esto sucedió decenas y centenares de veces. Hablamos de, hasta acá del primer peronismo, que es el que, sin ningún lugar a dudas, deja las marcas de fábrica y las huellas profundas en lo que es este movimiento que todavía hoy se discute y se trata de analizar. ¿El segundo peronismo cómo se caracteriza? El segundo peronismo es el peronismo de la derrota. El 55、eh, construye una, un límite, muestra claramente un modelo que estaba en un, una cuestión que se agotaba. Las famosas reservas del Banco Central habían tocado fondo. La renta agraria había dejado de ser un soporte dinámico suficiente. Esto es, los precios agrarios internacionales habían caído. El problema se parece en un cierto sentido, analógicamente, a esta coyuntura actual, en el sentido de que. La Argentina necesitaba mover su petróleo para poder seguir creciendo, porque la importación de petróleo, que en 1955 el barril de petróleo costaba otra plata. Se parece también por el, cong por el Congreso de la Productividad que plantea Perón en 1954. Sí,、eh, Vale hay, la pena. Sí, señor. Hay ahí una, un análisis. Una, vale, vale, vale, vale, podemos silbanar el p i o l e n e ahí también. Entonces, lo que queda claro es que IPF no alcanza por sí sola. Para dar abasto a esta cuestión. Entre otras cosas, porque el equipamiento de IPF no era una cuestión tan sencilla y no era que si vos tenías la plata te v e n d í a n los fierros. Podías tener la plata y no, y no tener te los fierros. Y esto era una cuestión no pequeña. Por eso Perón inicia unas tratativas con la Standard Oil, la Standard Oil de California, estamos hablando de los Rockefeller, una de las siete hermanas, el monopolio mayor. El que, monopolio sangriento, espoliador, en fin, estás hablando de unos tipos jodidos, pesados y difíciles. ¿sí? Bueno, con esos tipos Perón intenta hacer un acuerdo. Se divide el peronismo. Frondizi divide el peronismo y Cook actúa desde afuera de una revista que se llamaba De Frente,、e、invalidando el intento de Perón de avanzar en esa dirección. En medio sucede el golpe y、eh, el golpe, por supuesto, muestra claramente. Una política muy diferente en esa dirección, es la política que Frondizi va a hacer con eh, eh, los contratos petroleros, es decir, acuerdos de extracción, pero sin entregar el manejo de la cosa. Es la primera vez que se alcanza el autoabastecimiento en materia de petróleo. Y esto no era un chiste. No era un chiste para la balanza comercial y no era un chiste para el crecimiento económico. Podemos estar más de acuerdo con Frondizi, menos de acuerdo con Frondizi, en ese momento fue una batalla campal. Los obreros petroleros estaban absolutamente en contra de,、eh, de la privatización, de la política privatista de Frondizi.、Eh, Frondizi la, la resolvió a los Frondizi, pero lo cierto es, y los números lo demuestran, que para los objetivos limitados que Frondizi se propuso allí, alcanzaba. Esta era parte de la cuestión. Pero al mismo tiempo, el segundo peronismo es el peronismo de la mayoría electoral y la impotencia política. Es decir, La incapacidad de transformar esa mayoría, esa voluntad mayoritaria en capacidad de gobierno. ¿Era la resistencia la época de la resistencia? Era la época de los Caños,、bueno, e la resistencia. Yo te, iba, te iba a preguntar eso, porque estamos describiendo la superestructura, digamos, o sea, la, la, la generación de la política, cómo se movía. Sin embargo, es al mismo tiempo donde se gesta la resistencia.、Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la lectura, digamos? La gente no tenía entonces, más allá de lo que acabas de d escribir, La idea de que esto era una cuestión de r r o t a d a y acabada, sino que había que sostenerla. Sí, pero la gente tenía un comportamiento pueblo, extremada, sí, sí, sí, extremadamente cauteloso, para decirlo、ah. con amabilidad. Había un grupo duro activista, como siempre, pero el grupo duro y activista fue quedándose aislado, y el exponente más claro de ese grupo duro y activista fue la John William Cook. Sí, claro. Cuando John William Cook acepta las tratativas de frigerio para votar a Frondizi, queda claro que la resistencia se terminó. Y queda claro que la resistencia no es en la cabeza de Cook el camino para conquistar la política, sino un acuerdo con otras fuerzas. Tampoco lo es en la cabeza de Perón y tampoco es en la cabeza de los demás dirigentes obreros. Y eso lo demuestra la, la huelga de los frigoríficos Licenzo de la, la Torre. s、no, En la cual, este, de alguna manera, John William Cook es uno de los. Que fogonean desde afuera con los hermanos Borro,、eh, y de, eso marca el alejamiento definitivo de Perón con la estrategia de Cook de la resistencia peronista del 55-59.、Sí, Cook se aleja un poco después, no, se pero aleja acá en el viene, 61, p e n e l o Sin, sin pero, duda, sin duda. Pero acá viene la cuestión, porque si vos ves, hay una estrategia fallida de Cook y Perón.、Uh -huh. Cuando vos mirás las primeras cartas de Cook a Perón y de Perón a Cook,、sí. son cartas donde de, huelen a dinamita. Sí. No hay ninguna propuesta que baje de volar el mundo、sí. en pedazos. Ahora bien, la respuesta política que ambos obtienen para volar el mundo en pedazos no alcanzaba para volar una placita. Te hago una consulta. Vos pensás que entre el primer peronismo y el segundo cambió toda la dirigencia. O sea, ¿qué pasó con la dirigencia que después del 55 es otra? La dirigencia del primer peronismo se murió. Se murió, se murió políticamente y se murió biológicamente. Del primer, Hoy, sí. del primer peronismo, los únicos sobrevivientes reales, digamos, estaba Cámpora, que era un personaje. A ver, que en el primer peronismo podía producir cierta incluso hilaridad. Era, los chistes que había sobre Cámpora muestran、eh, en qué sentido Cámpora funcionaba. Cámpora no era un estratega político, Cámpora no era. Un dirigente de envergadura conceptual, no era Cook ni mucho menos, y ni siquiera era un ministro como Cafiero. Era un hombre que obedecía correctamente las instrucciones políticas que daba Perón. No iba más allá de allí y al mismo tiempo no iba menos de allí. Porque cuando los otros quisieron jugar por su propia cuenta, jugaron horrorosamente mal, empezando por Antonio Cafiero. que Jugó mal todo el partido, y por eso el hombre que tuvo todas las posibilidades de ser candidato a presidente varias veces nunca terminó siendo ni siquiera una sola vez candidato a presidencial del Partido j u d i c i a l i s t a Hay ahí una, una cuestión que tiene que ver con, la, con el paso de esa élite dirigencial por el gobierno, ¿no? y esos ¿Mm. nueve años de gobierno me parece que terminan como, a ver, la palabra sería aburguesando, digamos.、Sí, Castante. Terminan, sí. sí. No, a, la que, vieja, a la vieja dirigencia. Sin ¿no? duda. El, los gobiernos consumen a sus integrantes y cuando más importante es un gobierno, mayor necesidad de renovación tiene.、Uh -huh. Una fuerza política que no dispone de jóvenes no dispone de renovación. Una fuerza política que dispone de jóvenes, pero no le da lugar a los jóvenes en las decisiones políticas, transforma la renovación en un cuento chino.、Uh -huh. Jorge, eh, Alejandro, estás hablando de aquel peronismo, estás hablando de este peronismo. ¿Me lo vas a responder después? Porque vamos a ir a una tanda, ¿te parece? Dale. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de p r e s i d e n t a de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo h i c i e r e que Dios. La patria y él me lo demanden. Yo estoy con vos, siempre con vos. Y quiero seguir t e otra vez por ser como sos. El único acuerdo que me interesa es abrazarme a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Don Roberto Bondini, procederá a descolgar dos cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. Dice siempre la verdad, porque ella tiene fuerza y dignidad. Convicciones no importa, no importa ganar o perder. Lo importante es vivir y dar testimonio que uno vive para hacer honor a esas convicciones, de las que está seguro, de las que piensa, de las que dice y fundamentalmente de las que siente. El tema del día en Argentina tiene historia. El tema del día es el quinto peronismo y lo estamos debatiendo, lo estamos charlando en realidad. Él está. Estamos está, generando? Él, está él está debatiendo consigo mismo, <risa>、sí. Alejandro Jorvi. o t Habíamos quedado en el segundo peronismo en esa, en esa época de la resistencia.、Eh, hay un. Vayamos por orden, ¿no? Me parece. Vamos, si querés, vamos sí, por orden. vamos por、sí. orden, así organizamos. o r g a n i c e m o s n o decían. Hacemos r a p i d i t o el, el tercero orgía, y el cuarto. Hacemos r a p i d i t o el tercero y cuarto y llegamos al quinto. Tercer peronismo de los 70.、Eh, el tercer peronismo es un viraje fenomenal de todo punto de vista. Primero, pensemos en qué clase de, de dirección político-sindical era la del segundo peronismo, vinculada a una tradición de la AFLUCIO, estamos hablando de los sindicatos importantes de los Estados Unidos. Y así como en la escuela de cuadros de oficiales existía la preparación de la escuelita de Panamá, la AFL-CIO tenía su propia lucha anticomunista y, por cierto, invitaba a dirigentes sindicales de toda América Latina y de la Argentina, ni que hablar. De modo que estos muchachos tenían un corte curiosamente conservador. ¿Por qué? Porque este corte conservador. Empalmaba muy razonablemente con las patronales y al mismo tiempo les aseguraba que a su izquierda no hubiera demasiada presión. Pero estaba Augusto Timoteo Bandor, que era exactamente otra cosa, porque conviene recordar que la crisis general del orden que genera la libertadora es el Cordobazo de 1969. Y el Cordobazo lo organiza a Bandor juntándole la cabeza a tres dirigentes sindicales cordobeses el 29 de mayo del 69. Estamos hablando del gringo tosco, Luz y Fuerza. Estamos hablando de Alejo Simó, esto es,、eh, Mecánicos. Y estamos hablando de la UTA de El Negrito. Entonces, ellos tres hacen paro activo, convocan y se produce un fenómeno que no estaba en el libreto de nadie. Porque una cosa era un paro activo. De, dos, de tres sindicatos decisivos que expresaban la superación en ese punto de la división general del movimiento obrero, estamos hablando de la CGT, estaba dividida en colaboracionistas y combativos,、sí. y en ese acto se juntan colaboracionistas, entre comillas, y combativos, bajo el planteo de Bandor, que era un planteo de negociar desde posiciones de fuerza y con enorme dureza. Esto produce una crisis fenomenal, y esta crisis le cuesta, entre otras cosas, la vida al propio Bandor. Sin entrar en los detalles policiales del fenómeno, que es otra historia, vale la pena entender que esa dirección tiene en bandor un límite que no bordea nunca más. El, en ese momento se produce un fenómeno, el surgimiento de una tercer corriente importante, ya no en el momento v i i o b r e r o sino en el momento v i i empresarial, que es la Confederación General Económica, que encabezaba un señor que se llamaba José b e r g e l b a r Helbar organiza un programa económico. Y político, por cierto, c o r a el que logra el consentimiento de José Ignacio r u c c i secretario general de la CGT, y el acuerdo del general Alejandro Agustín l a n ú s c u á l era el acuerdo? El famoso Gran Acuerdo Nacional. Consistía, claro, consistía en que el programa de Gelbar, acordado con la CGT y respaldado por el ejército a través de su caudillo azul, l a n ú s Se transformara en el programa de gobierno con el respaldo de Perón, en elecciones, entre comillas, limpias, en las que Perón, por cierto, no participaba, sino respaldaba a la NUSE. Y la NUSE creía que quería eso, recibió de Perón una respuesta categórica: de ninguna manera. ¿Y cómo se instrumentó? De ninguna manera. Se instrumentó desde elementos de resistencia terribles. Que consistió en poner en la misma fila a todo lo que se movía contra el gobierno de la NUSE. Y cuando digo a todo lo que se movía, digo a todo lo que se movía. Para quedar, ilustrar un solo dato a modo de síntesis. Se escapan del penal de Rawson en agosto de 1972 tres decenas de guerrilleros, entre ellos Mario Roberto Santucho. Son apresados algunos de nuevo y fusilados. Por la Marina de Guerra, ¿y qué hace Perón a través de su enviado Cámpora? El velatorio de los 13 guerrilleros asesinados por la Marina de Guerra se hace en una unidad básica en Avenida a la Plata, famosa unidad básica que asalta el comisario Villar con varias tanquetas y todos corríamos por los techos. Ahora, Cuando vos a l v e l a t o r i o había una corona que decía Juan Perón. Perón. Nada más. No puso general, no, y ya era general legal, entre comillas. Le habían devuelto el título, los sueldos atrasados, el cadáver de su mujer que había estado escondido en un cementerio italiano bajo custodia de la Iglesia Católica y el Vaticano. Lo de custodia es una ironía, claro.、Eh, y así podemos continuar. En ese momento, Perón. Se plantea a la izquierda de todo. Se propone de verdad derrocar a la nuce. Si no le sale, es simplemente porque el movimiento obrero, la dirección del segundo peronismo, no movió en esa dirección un alfiler. O sea que estos son los efectos del segundo peronismo. En la construcción del tercero. En la construcción del tercero. Y el tercero, los convocados por esa dinámica. Los jóvenes que miran el mundo con los anteojos de la revolución cubana, con las banderas del Che y la lucha armada, con el planteo del socialismo, organizan el tercer peronismo. Cuando uno mira el primer acto en el que aparece Cámpora en la federación de Vox, uno ve a un solo señor que tiene más de 50 años, Cámpora, y todo lo demás tiene menos de 30.、Sí. Ahora, ese tercer peronismo, en una primera mirada. Pareciera que dura lo que dura nada, digo. El, no, el pero sin embargo, sin embargo, esos efectos. No, por eso digo. digo pareciera. Una, pareciera, una primera mirada. Sin embargo, los efectos de aquel peronismo, quizás lo estamos viendo hoy. No tengas la más mínima duda de que el otro peronismo con el que se derrota al tercero es el cuarto. Claro, yo cuarto... quiero hacerte una pregunta、sí. respecto del tercer peronismo,、Dale. porque me parece que todavía hay algo ahí para discutir o para、bueno. debatir, que es. Ese perón del tercer peronismo, para muchos se contradice con el perón que vuelve en ese mismo tercer peronismo. Perón tenía. Yo, no, no es mi tesis. No, no es que. Se, a ver, el problema es el siguiente. Perón llama a la guerrilla formaciones especiales.、Uh -huh. En la lógica de un oficial de Estado Mayor,、Exacto. una formación especial. Es un grupo que se activa en ciertas condiciones y que está, y que está destinado a de desaparecer.、Class. El chiste era que esto no era el ejército y él no era, en ese caso, el oficial de Estado Mayor de un ejército regular, sino de un ejército irregular. En el ejército irregular, el desarme es una decisión democrática y compleja. Cuando Perón quiso. Jugar al desarme, le dijeron de ninguna manera. Y ahí entendió que el chiste no era ningún chiste. Que los instrumentos que juntó para enfrentar a la NUSE no podía deshacerse de ellos tan sencillamente, sobre todo porque el caudal militante lo arrastraban ellos y no los otros. Te cuento un elemento para entender hasta qué punto la cosa era así. ¿Sabes cuántos eran los montoneros en Santa Fe? En 1972, cuando se decide participar del proceso eleccionario, 32, contabilizados por Roberto Cirilo Perdía, que estaba allí. ¿Sabes cuántos están a favor de las elecciones y cuántos no? 16, dos mitades. La mitad estaba a favor de las elecciones, la otra mitad minga elecciones. Perdía estaba desesperado porque se le dividía la órga. Pero hay un acto, un acto donde Perdía va como un señor que participa de a pie en el acto, no al palco ni a decir nada. Había en el acto 5.000 personas y hablaron 5 oradores. Los 5 oradores bajaron con signas montoneras. Entonces, lo que estás viendo no es el efecto. Mecánico de una organización sobre una sociedad, sino una organización que sintetiza en un momento determinado toda la dinámica política de una sociedad. Dicho de esta manera, cabe que te retome la pregunta、Dale. anterior, porque digo, este, estamos contando que las causas y efectos no necesariamente están escritas. De, con, letras, con letras de fuego.、No. Y que lo que parecía que era una especie de gilada juvenil y qué sé yo, en definitiva, pasado el tiempo, se p u e d e dar cuenta que había como valores e ideas que estaban un poco más acentradas que todo eso. Sin duda. Se Sobre, las ve se, hoy. Mira, fíjate. Esta, bien. esta cosa claro, de no, la、claro. marca, viste es que, que... que te marcan s e t e n t i s t a como mal. Sí, sí, no. ¿Hoy、obviamente. se ve? Mira, se ve bien y mal. A ver, si uno cree hoy, cuando uno cree a los s s e e n 60. Eh, lo mismo que pensaba a los 20, uno es un anacrónico. <risa>、sí. Si uno se burla cínicamente de lo que creía a los 20, es una porquería.、Sí. Ahora bien. Entre ser un anacrónico y ser una porquería, hay muchas otras posibilidades más interesantes. Como madurar, por ejemplo. Como, por ejemplo, entender la diferencia específica, entender que el orden en la que estábamos discutiendo esto no existe más, no existe más la Unión Soviética, no, hay montones de cosas que no existen más. El orden se ha modificado dramáticamente. Los sectores populares han perdido una batalla planetaria, no por cinco minutos. Europa va a desaparecer políticamente del mapa, cosa que no estaba en el libreto de nadie. Si alguien te decía que iba a desaparecer la Unión Soviética y Europa y que iba a sobrevivir Israel en 1970, vos lo mirabas como si estuviera completamente loco. No importaba que fueras de derecha, de izquierda, de centro. Era una, un delirio psicótico. Nadie podía decir eso sin que lo internaran. Y sin embargo, eso es lo que pasó. Vamos a entrar al cuarto peronismo, así podemos llegar después al quinto.、Dale. El cuarto es el momento en que Perón se muere. Porque mientras Perón se muere, mientras Perón vive, el movimiento tiene un eje, un programa económico funciona, tartamudamente, con dificultades, pero funciona. Hay un conflicto muy importante en relación a la democracia sindical y a la renovación. De la vieja dirigencia, hay, y se produce un fenómeno absolutamente nuevo, que es la Unión Obrera Metalúrgica, en una seccional decisiva como Villa Constitución, un conjunto de obreros socialistas de frente mar ganan la dirección a cara descubierta. Esto es, estamos hablando de un fenómeno político nuevo, absolutamente nuevo. Ya o sea, Perón ya está muerto en ese momento. Cuando Perón termina. Muy pocas horas después, estamos hablando de unos pocos días, meses, Gelbar en octubre del año 74 renuncia. Y el programa que implicó la victoria electoral del Frejuli se terminó ahí y empezaron a girar en otra dirección. Primero giraron con los Gómez Morales hasta que llegaron a Rodrigo y Rodrigo era José Alfredo Martínez de Oz. bajo la pancarta de Rodrigo. Entonces, en ese momento, se, desde ese lugar, desde la triple A y desde la política, de, que no tiene ya nada que ver con la política con la cual habían alcanzado el gobierno, giran en una dirección terrible y nefasta. Y se ocupan de aplastar todo lo que existía. Aplastaron la universidad, aplastaron a la guerrilla en Tucumán. Conviene recordar que el operativo Independencia se hace bajo el gobierno de Isabel y el ERP. PRT es derrotado allí, y que el último movimiento militar significativo de la guerrilla sucede el 25 de diciembre de 1975 con el ataque al cuartel de Monte Chingolo, donde los están esperando y los hacen de goma. Es decir, la derrota del movimiento fue anterior al golpe del 24 de junio del 76. El bel golpe del, 4, del 24 de junio es una consecuencia directa de esa derrota y no otra cosa. Alejandro,、eh, nos queda hablar del menemismo y del de quinto peronismo. Sí,、si、el q u r o n i s m o es el quinto peronismo. Pero vamos a escuchar unos mensajes, ¿te parece?、Dale. Hola, buenas noches, gente de Argentina Tiene Historia. Este es un mensaje para Nora.、Eh, soy Claudia de Devoto. Nora,、eh, te llamo especialmente para agradecerte la recomendación que has hecho más de una vez respecto de la Casa del Bicentenario. El sábado último la conocimos y la verdad quedamos encantados. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber insistido tanto en que fuéramos a visitarla. Un beso y muy bueno el programa. c h a u c h a u Alba Noemí Pérez Aiz dice: Muy buena la explicación de Alejandro. Así fue el nacimiento del peronismo. De allí, que en todos estos nuevos tiempos no es extraño que muchos apoyen este modelo. Ya tocando a fondo, hay un renacer de voluntades de distintas corrientes. A veces dichas en voz baja y o t r o s abiertamente. Hoy los jóvenes hacen y creen en la política. Un gran programa. Este es un mensaje para todos los muchachos de Argentina t i n e Historia.、Eh, bueno, habla Daniel de Capital. Y bueno, quería plantear a ver si d i o ser a un poco gorila, porque bueno, se llevó a Néstor y, y Chávez loco está bastante jodido. Así que bueno, esperemos que no sea gorila y que, que lo deje con nosotros a, a Chávez. Un abrazo. e s t a r Friedman López desde España nos dice: Estoy muy impresionada por todo lo que estoy aprendiendo, pero creo que aún necesitaré unos tres programas más para ponerme del todo al día sobre Perón y su política. Chicos, Nora. Feliz día al trabajador, trabajadora. Soy Abel de Libertad. Yo estoy trabajando, mañana tengo Franco, por suerte. Me encanta el tema, muy bueno, me gusta mucho. Y bueno, sigan así y que tengan un feliz día para mañana y todos los trabajadores de Argentina. Un abrazo, pero n i s t e Chao. Marcelo Brigato dice: Buenísimo el programa. Abrazos verdes desde el bolsón. Leonor Ábalos, acá estoy escuchando. Es espectacular. Gracias por tanta cultura. Y Eduardo Grondona dice: h o r o w i t z qué bueno siempre algo se aprende de este hombre en sus artículos. ¿Estés o no estés de acuerdo? Volvemos a la Feria del Libro. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina tiene historia. Y había quedado flotando、eh, la, una pregunta respecto del de,、eh, cuarto y el quinto peronismo, el menemismo y el k i r c h n e r i s m o Bueno, el, el, el menemismo. Conviene recordar que cuando se termina el proceso de la dictadura burguesa terrorista, inaugurado en el 76, el restablecimiento de los gobiernos parlamentarios no supuso. Un cambio de programa económico, sino su continuación a rajatabla. El único programa económico que hubo entre 1983 y el 2001 fue pagar la deuda. Todo lo demás dependía de esa variable y se ajustaba según las necesidades de esa lógica. Fue una política de rapacidad, saqueo, una, una política más c i p a l l a de la historia argentina. Pocas veces hemos visto un rango de entrega como el que estamos señalando en ese periodo. La prueba máxima de la infamia es IPF. Que la empresa más importante económica y políticamente de la Argentina haya sido rematada a precio vil y pagada simplemente con un préstamo de tasas blandas español, con. Los hidrocarburos argentinos, esto es no es simplemente ser conservador y reaccionario, es ser un idiota y un hijo de puta todo junto. Se puede ser perfectamente conservador y no hay por qué ser un imbécil, por una parte, y por la otra, se puede ser perfectamente conservador y entender que un país que no gobierna su ecuación energética no gobierna absolutamente nada. nada. En consecuencia, Eh, cualquier país que merezca esta denominación gobierna ese elemento estratégico. Lo gobierna el gobierno de los Estados Unidos, lo gobierna el gobierno de México, lo gobierna el gobierno de Brasil, y ahora pareciera ser que vamos a gobernarlo nosotros también después de semejante cambalache. El cuarto peronismo fue la catástrofe histórica que hemos tenido que soportar en condiciones absolutamente inenarrables. Diez años, y conviene recordar que después de la bochornosa retirada de Fernando de la Rúa, que fue la continuación, fue el menemismo blanco,、eh, todavía en las elecciones, en, la, en las elecciones del 2003, Menem sale en la primera vuelta primero.、Uh -huh. Sí, sí, conviene sí, sí. olvidarse, Ay, conviene recordar.、Ah. El grado patético, porque que alguien que tenga 100 millones de dólares se comporte como alguien que tenga 100 millones de dólares no tiene nada extraordinario. Pero alguien que no tiene 100 dólares vote la política de los que tienen 100 millones de dólares en el banco. En fin. Alejandro, me h a c e s a c o r d a r a la 125 cuando había mucha gente que no había visto más tierra que en una maceta.、Ajá. Y sin embargo, era una, una defensora acérrima de, la, de, de estar en contra de la 125. Claro, es exactamente lo mismo. Es、razón. una cabeza medio pelista, digo, en el peor de los sentidos de la sí, palabra medio pelista. Pero vos fijate, vos fijate que las cabezas cambian. Sí, Entonces, y las cabezas cambian con la política. Y la política cambia cuando la relación entre el discurso. Y las cosas, entre las palabras y las cosas, se restablecen. El gobierno de Néstor Kirchner restableció la punición, es decir, la relación entre los delitos y las penas. Cualquier orden existente supone, ni más ni menos, que la igualdad ante la ley. No puede ser que un capitán que está violando sea un defensor de la patria y un ladrón de pasacasetes sea un hijo de putal que hay que fusilar. Esta lógica es insostenible y hace que una sociedad que tenga que vivir en este, en este criterio, en esta norma, no pueda sino ser anómica y no pueda sino no creer absolutamente en nada. El restablecimiento de la ley, el restablecimiento de la relación entre las palabras y las cosas, conformó la posibilidad de un debate político que hasta ese momento estaba ocluido, porque conviene recordar. q u En e la Argentina del 83 al 2001 no se discutió nada. nada.、No. Alejandro, te hago la última pregunta, pues ya se nos va el programa. ¿El k i r c h n e r i s m o es una continuidad o es el quinto peronismo? ¿Es una continuidad de alguno de los anteriores o es el quinto peronismo? ¿O es otra cosa? Es, es una pregunta genuinamente difícil. No, no, digo, a mí me gustaría mucho que fuera el quinto peronismo. Porque esto hablaría que la sociedad argentina ha construido finalmente un orden político diferente, posible, con una dirección. Para que el kirnerismo sea el quinto peronismo, al kirnerismo le falta todavía una cuestión clave, que yo creo que es posible que tenga, pero no tengo modo de saber si sucederá. Así como el peronismo, el primer peronismo, tuvo un programa que fue el programa que elaboró Federico Pinedo en una de sus versiones. Y un programa no sucede cuando a un señor se le ocurre y escribe、eh, con inspiración algo, sino en ciertas condiciones históricas determinadas. La crisis general del capitalismo, la emergencia sudamericana y la conformación de una sur y el, en el marco del Mercosur, hace posible que se redefinan las tres banderas. ¿Qué quiere decir hoy soberanía política? ¿Qué quiere decir hoy justicia social? Y q u é aquí quiere decir hoy independencia económica. Si el programa que expresa esta posibilidad se plasmara, no sólo en el discurso, sino en la relación entre el discurso y la acción, el quinto peronismo estaría cristalizado. Oh, qué linda.、Eh, Me ha、no, gustado. ¿No pensás que el ancho de banda que tiene el peronismo puede ser.? Una contra por alguna manera? No. Yo,、eh, no. Yo creo que esa es, es una ventaja. Si alguna cosa tuvo el peronismo es la posibilidad de que allí, en determinadas condiciones, latieran todos los discursos existentes. Y esta es no una enajenación, sino es la riqueza de un movimiento vivo. Este debate es. Absolutamente intransferible e insustituible. La sociedad argentina lo va a tener que librar, quiera o no, porque está en la naturaleza de las cosas. Retomar la cuestión petrolera nos permite, después de haber cambiado la Carta Orgánica del Banco Central, que admite la posibilidad de una política monetaria, la convertibilidad liquidaba la política monetaria. Europa se va al diablo con el sistema de la convertibilidad, que es un sistema de paridades fijas absolutamente disparatado. Pues bien, estos conjuntos, estos instrumentos políticos, abren un nuevo cauce. La sociedad también tiene que decir algo, no depende solo del gobierno nacional. Gracias, Alejandro Jorodic, por venir aquí a Argentina t i e n e h i s t o r i a a charlar un ratito sobre un tema tan apasionante que es. Eh, el peronismo,、eh, que tiene yo,、sí. tanto peronismo como peronista. s Como peronista, como peronistas. ahora me quedo con dos cosas así como regalitos. El quinto peronismo es posible y lo del menemismo blanco que me encantó. No、Ajá. sé si hay una nota ya escrita un libro que os diga menemismo blanco, pero me encantó. No, es una chicana que yo usé、sí. en mi último libro. ¿Tenías ¿Tenés un aviso en、eh, tu último、parruquial? libro? ¿Perdón? Tu último libro a n u n c i a l o acá. Sí, la, las dictaduras argentinas, es la lectura de todos los golpes de Estado. ¿Cuándo lo, lo, ya lo presentaste? No, no, no no lo vas a presentar. No acá. No lo vamos a presentar acá. No, no, acá. no perdón, quiero decir. La f e r i a d el libro no, nos queda chica. No, no,、ah, no, es eh. no es eso, no es eso.、No. ¿Sabes qué pasa?、Eh, la Capital Federal tiene una curiosidad y es: pasan tantas cosas al mismo tiempo que no termina pasando ninguna.、Uh -huh. Entonces, ¿dónde?、Eh, tengo una cantidad de presentaciones en el interior donde、eh, un fenómeno como este es un fenómeno realmente convocante. Eh, por ejemplo, el próximo viernes voy a estar en Paraná. Después voy a estar en a v e n i a Plata, después voy a estar en Tandil.、Eh, voy a estar en un conjunto importante de lugares. Pero allí、eh, esto tiene otro peso.、Sí. No, digamos, no es que a ver,、no、es que no me la venga a dar de nada. ¿sí? No, bien pensadita s Sí, claro. Ya aprendí cómo es este negocio. <risa> bueno, nos estamos yendo. ¿eh? Mañana tenemos un día de esos que va a haber que hacer apuestas de nuevo. Eh, antes le queremos agradecer, obviamente, a Jorge Falcone, que está en estudios, en la feria de Daniel Trenco, a Adriana Zanca. Adriana, decimos algo.、Eh, buenas noches, hasta mañana. El mango? Que, que tengan muy linda noche, nos encontramos mañana, si les parece. ¿Mañana trabajaste? Pero claro que sí, claro que sí. Agradecemos sí, en la producción a Agustín Camisa, Isabel García y a Marina Getino. Argentina tiene historia, lo hicimos、eh, Noranchar. El amigo Santiago Varela y h e r n á n b r i e n z a que vengo a hacer yo. Y mañana te dije que teníamos un tema de esos que hay que levantar apuestas. ¿Vendrá o no vendrá? Carlos Tomada, a hablar, el ministro de Trabajo, a hablar justamente en el Día del Trabajador de la historia del trabajo en Argentina. ¿Viene Jorvitz? Sí. Sí. Mira, Mirá, ¿Eh? yo aposté el otro día, vino、sí. Aníbal Fernández y o、sí. aposté, aposté que no venía y tuve que agarpar una pizza para todos. Pidieron qué pasa? la máscara, pidieron、Ay. pizza la vi Pizza、bueno. con champán. <risa> Me mucho, suena eso, ¿eh?、Me、mucho e s e n a m u mucho... Mucho Sí, sí, sí. kirnerismo, c h pero es, la verdad. Bueno,、eh. Mucho z a r a z a s a i s m o pero después. Mucha zarazasasa.、Sí. Así que bueno, entonces mañana no apuesto a que no venga. No, no aposté. No es prudente. Para vos, Carlos tomada viene. Carlos tomada viene, mañana. Igual yo te apuesto, ¿eh? Si que no e c Nosotros nos vamos. Ya vienen las noticias en Radio Nacional. Y luego Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau, chau. Chau.